Bueno, vamos a presentar a u n a n i ñ a que grabó con nosotros en el último disco. Toca muy bien la armónica, se llama Sandra Vázquez. No jodas que tiene novio, che. Un par de lucecitas para Sandra, bebe, por favor. Eso. Exclusivo g e g a noventa y ocho puntos tres. 東京都心りい、し I'm not んせいじょうのめいどろんがんみぷんとしなめらべる Es el rock uh -huh. Exclusivo Vega n o v e x c l u s i v o p e g a 98.3、hey. t r a Guitarras n Montia, g Luis Gurevich, teclado, sacordeón, guitarras, guitarras, guitarras, voces, la composición la Marcelo García, García máquinas, b a t e r í a Arriba Forcada, bajo Charango r o r o c o voces, creador del Blue de los Plomos la... Mauro n o g a t i segunda guitarra